¿Cómo anda Don Atilio? ¿Cómo anda Luis? Acá andamos Ahí puse la pava para calentar Ajá. para es... tomarnos unos mates, ¿qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo eh, claro estos unos mates, ¿no? Yo pienso que sí Ajá. Y bueno, ¿con estos mates que vamos a hacer? Y bueno, pensaré un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos y Y eh usted qué le parece? Y a mí me parece que bueno, está bueno esto que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a, a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. radio La Negra 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, ¿para eso son? me parece muy bien. Yo sí. soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. <risa> <risa> eh, bueno, entonces lo, los esperamos, ¿no? ¿Los lunes? A las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas, y, si conseguimos harina. <risa> No, los esperamos entonces con Atilio, Martín, Martín ah, y Javier. Marteando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del día de... Si nos quieren escuchar ahí pueden sintonizar. ¿Qué? Hola, hola Hola Tilio, ¿cómo va? Bien, yo Bien, bien, ¿cómo va eso? Y con ganas de hacer otro mateando El mate ya está circulando ya está circulando, ¿viste? Cada vez va más rápido, sí. mientras armo acá ya sale el mate sí Y está bien, está bueno porque eso ayuda a... A energizar carne. un poco sí. Vamos a arrancar este programa de, de este lunes 10 de, de diciembre... Eh, ...con algunas buenas y algunas malas. Sí, Ahí... yo por ejemplo tengo la mala noticia que me enteré hace un ratito... ...que se le ha quemado la casa a mi vecino Manuel Herrera... ...así que desde ya estoy pidiendo una ayuda, una mano para él... ...porque no sé... Me llamó un, otra vecina que vive en el Saturnino, que es Silvia Roja, y me dice que ella ha visto que se le ha prendido. Y parece que ya la han apagado, pero no sé los daños que le, que le habrán causado. Y ahí llamé a Beatriz, que anda acá en Bolsón también, para que los llame y los contacte a ver qué, qué necesitan o cómo están. Este, eh, uno no, está, no se escapa nunca los siniestros esto de sí. del fuego del agua del, del viento bueno lo, lo bueno de todo esto es que mira no pasó ni una hora y ya ya sí. la gente juntándose para dar una mano ¿no? claro, claro eso, eso está muy bueno, la solidaridad de, del el vecino sí. Bueno, desde acá desde mateando le mandamos un abrazo grande a, a los vecinos entonces y, y nada y nos ponemos a disposición si, si se puede dar una mano claro, este, eh... quien sea de, de la zona de malín de por allá de cerca de, de la curva de rogel eh, Sí, de malín alto en alto eh, bueno saber que hay un vecino que se le ha quemado la casa y que Que seguro va a estar necesitando de todo. Claro. ¿no? Todavía no tenemos un teléfono, así que... Como para contactarlo él. Igual él tiene sus hermanos, su familia, sus hijos acá. Que también le darán una mano, ¿no? Sí, pero siempre viene bien... Sí, sí, una ayuda. Una ayuda. Porque quedarse a... Hacía no, interperie. Sí, si, la verdad. Así. No sabemos sí si se quemó entero, qué fue lo que se quemó. Sí. Bueno. Bueno, Tilio, así arrancamos este lunes. Eh, y bueno, y también pasan cosas buenas y, y cosas que que están bueno que, que sucedan. Te propongo que arranquemos con un poco de música. Tenemos ahí un poco de Saúl Huanchula. ¿Habías pedido vos? Sí, sí. Eh, un tema que creo que no hemos escuchado mucho. Se llama Luz de Piedra. Bueno, vamos a escuchar. Va. Tendría 27 Tendría veintinueve años y era hermosa como un talismán De ojos más bien claros y piel color nieve Por eso los pampas le decían licán Era una cautiva blanca entre los toldos Llamada de chica Dorote Abazán La que fue robada desde sus rescoldos Con siete años cedos y un cielo de pan Pasaron los días, pasaron las lunas Y se hizo a la pampa, al sol y al calder Y a la par de un indio que la historia cuna En las tolderías fue madre también Y fueron tres hijos que tuvo en el monte Tres brasitas digo dónde corazón entibia en las noches de fríos y aprontes cuando hasta las hembras iban al malón por eso aquel día en que el milicaje le cayó de pronto como un huracán quemando las rucas, matando al indiaje volvió a ser cautiva Dorotea Bazán Cuando el milico le decía, seguro, que ha de estar contenta de poder volver junto a su familia, porque cruel y duro habrá sido el tiempo que usted vio correr. Ella sin palabras, mirando al poniente, con la vista puesta sobre el monte en flor, Después de un suspiro balbucio entre dientes, sabe de que tuve tres hijos, señor. Uno murió ahogado al pasar un río, el otro fue muerto por una invasión que usted con su gente llevaron con brío sobre nuestros toldos sin contemplación. Me queda el más chico que alcanzó a escaparse cuando el padre de ellos fue muerto también. Él tiene siete años y sabrá ganarse todito el amparo que da Don Pincel. Y por mucho quiso aquel comandante para convencerla de la libertad. ...que olvidará todos sus pasos errantes... ...volviendo a su pueblo contenta y en paz... ...una noche de esa oscura y ventosa... ...en pelo y sin poncho sobre una alazán... ...dejó los cuarteles y partió empeñosa... ...en busca de su hijo, Dorotea Licana... ...y la vio la pampa el monte y la luna desipando rastros después del malón por sendas de arena, de piedra y lagunas detrás los impulsos de su corazón impulsos de sangre donde el sacrificio se hace a un lado al paso de una mujer de una madre joven que va sin prejuicio, tallando en el neipe del amor y el ser. Ay, si muchas madres sintieran sus crías con el alma grande de aquella alicán, no andarían tantos muchachos sin guía, vagando en la vida sin ponte y sin pan.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 de nuestros enemigos es desmoralizar entristecer, entristecer a los pueblos los pueblos deprimidos no vencen por eso venimos a combatir por el país alegremente nada, nada grande se, se puede hacer, hacer con, con la, la tristeza. tristeza Arturo Jauregui Enero trajo el amor julio solo Radio La Negra 90.1 Elevar Lucina en Ebols Si agosto es real Y octubre no se entiende Jamás estuve aquí Bueno, ahí estaba Saúl Buenchul Y un hermoso historia de esa que muy de acá de la tierra sí, y que pone en cuestión esto de la, de la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? Este Dorotea Bazán? Uh -huh. o Dorotea Licán. Uh -huh. este, sin dudas, ella se se identificó como Dorotea Licán. ¿No? Y sí, sí. Y vos decís que hay varios Licán por acá. Sí, conozco a A Don Toribio, de que vivía en Mallín, no sé si vive todavía. Eh, también acá a Don Galindo, que también tiene que ver con, con ese apellido. Mirá. Eh, ellos son de Ñorquinco, creo. Son de por ahí. Ajá. Y justo en esa canción nombran ese tipo de apellido, Licán. Claro. ¿Y seguro son descendientes o algo? porque Sí, seguro. Era, digamos, las familias son grandes, ¿no? Bueno. Claro, sí, son grandes familias de, las primeras, po, de los prim, primeros pobladores que existieron acá. Bueno, y hablando de grandes familias, acá tenemos una gran familia... Revoloteando las puertas del SIC Porque hay <risa> es, una reunión ahora Que son los productores, sí Son los productores Y son un montón Sí Son como, como 20, ¿no? Sí, varios son. Y son. cada uno con sus sus hijos, sus hijas Claro con, O con su compañero Claro Bueno, Atilio y... Y una de las cosas que queríamos era mandarle saludos a, a Maggie. Que ah, cierta, a la, la vecina del, del barrio, de de, Magín, de la curva de, de Rogel. Claro, una vecina eh, sí, que iba en el colectivo. Y tuve el gusto de conocerla, claro. <ríe> porque ella reconoció mi voz increíble que he oído, ¿no? Sí, sí. Eh, Bueno, mi voz es bastante particular, ¿no? No, no es parecida a otras voces Pero me contaba... Ah, lo tengo por acá, a ver si podemos compartirlo Me imagino que no se va a enojar este Muy lindo cómo, cómo lo cuenta eh... Esto que le pasó Eh... A ver si si lo podemos escuchar. Vamos a tener que bajar los volúmenes y todas esas cosas así, a ver si podemos hacer que se escuche eh, un poquito la el relato, cómo le pasó a ella, porque a ver, contanos vos, vos, ¿qué qué pasó? Ibas andando en el colectivo y, y vamos en el colectivo de Queo Mallín, el único, Ajá. el colectivo que maneja José. Eh, ahora eh Íbamos charlando con otro señor Ajá. Y, y también, como yo siempre...